En la mañana, cuando la casa queda sola, ahí acompaña. Uno se ríe con los locutores, como que son parte de la familia, ¿sabes? Si pareciera que le conocen los gustos en las canciones, no sé. Y así se pasa volando en la mañana, hasta que los niños vuelven. Ahí ellos me la cambian al tiro. La radio que te acompaña es la que quieres seguir escuchando. Archie, Radios de Chile.